Ya. Uh, ladran los perro fuera, pero whatever del sueño por esta guerra, dame a alguien que me quiera y lo que dios quiera, todo el día entre barras como Mandela. estoy en un BMW con juanito el migrañita, vendiéndote muerte en la ventanita, si me tiran se la paro como hijita, con tu hijita poniendo el cierre a las bolsitas, los blancos lo llaman sueco, de bonex, a los payos como no lo llaman chita, Piensa quien tiene detrás y se complica Y ve buscando salida esta dolcevita Todos quieren ser el dueño de la plaza Hasta que llegan los sustos, las amenazas A cuantos he visto salir por patas A cuantos he visto huir por ratas No hay de nazi, no hay respeto primo Voy con los que se han criado conmigo Rapidito al tóxico lo elimino Demasiada piedra en el camino He visto los ojos negros Las ojeras del diablo Juré que nunca más la vería llorando Con veinte y tantos vendiendo pollos En el mismo banco Mejor pilla esta joya que te voy soltando A la virgen los gitanos les pido Que acabe conmigo Si no la cuido Solo amor eterno para los míos Que salve mi alma Si no respiro apnea Me falta el aire Me duele el pecho, lo llevo marcado en la carne Tengo a mi gente sin estudios, sin planes Pero con cojones pa' tirar pa'lante Están haciendo calé en el parque, en la cocina Pero el listo que se lo lleva nunca está en la esquina Gastando guita de fiesta sin pensar en guita Sin la falta de ganas que borra Va la... Pa' llegar a Puran 04 Baño María, pastillas, les ocupados El primo fumando plata en un coche robado Amor pa el que se quitó y pa el que sigue bajando Diez y media camino pa' urgencias El pecho fuera, me está poniendo su cadena Dos en consulta aunque el doctor no quiera Porque estamos todos a una, ya os sabéis el lema La cabecita no para de dar vueltas Estoy hablando con la virgen pa' ver si se queda Estoy hablando con ella pa' que entre y salga Y pa' que me tire fotos del rulo por la mañana Diles qué mierda nos van a contar Tengo detrás un bloque que me puede respaldar Le pongo voz al barrio porque si no, no va a hablar Le pone mi nombre a un vagón si me toca marchar